Buenas noches, eh, bueno, imagino que, que contento por lo que está viviendo la barriga, ¿no? Sí, la verdad que esto es una felicidad inmensa porque veo a la gente feliz, contenta en un espectáculo único en la historia de la ciudad y en una cantidad de gente que nunca hemos visto en la historia de la ciudad también, ¿no? Y... Disfrutando de algo tan, tan importante para, para nosotros como es eh, que el pueblo se encuentre en un parque que para nosotros es un símbolo del, del lugar de encuentro que hemos querido construir en 25 años de estar en ciudad, gobernador esta gobernando Escalabarrío. ¿El número serían 70.000 personas? Es difícil, calcular están hablando de sí, 70, 80, 85.000 personas seguramente. La verdad es que cuando uno empieza a tomar los metros para ser ocupados y cómo se ha ido compactando la gente da da un número impresionante, porque acá hay gente, de lado, también hay gente de otro lado, o sea, a ver una fiesta que no hay en la región. Hablaba con de, de los vaivenes que tuvo la tarde, ¿no? La tensión ante la posibilidad de la lluvia, luego el relax cuando la lluvia apare apareció plenamente. ¿Cómo lo vivió internamente? ¿Cómo lo fue viviendo al día? Eh, hace tres días eh, siendo permanentemente enganchado el Weather Channel, el, el Infoclima y, y el servicio y hablando con el lugar donde estar. Estaba lloviendo en el SIGA, estaba lloviendo en la Madrid Pero confiando en que el Dios me iba a dar una mano para que todo saliera muy bien Y la verdad que salía muy bien Recién una funcionaria de su gobierno decía cuando se encendieron las luces del parque eh, ¿Cuál sería la sensación de que él se va a recibir en ese momento? Eh, también es otro momento importante para usted en lo personal y para su sesión, imagino La verdad que hoy pensé muchísimo en mi viejo y se lo comenté también su hermana Porque si algo tuvo mi viejo... Pues, cariño absoluto e importante y una visión estratégica sobre los parques este parque eh, donde estamos ahora vos y yo era el lugar donde iban a hacerse las viviendas y la decisión política en el año 84 apenas asumió fue comprar esto para transformarlo en parque público, seguramente mucha gente no entendió esta decisión por aquel entonces y la verdad que 30 años después te da, te da la razón haber, haber invertido eso, te da la razón haber apostado que la barría es una ciudad donde toda la franja de la arroz es un parque público Sí, y la verdad nos legitima todo lo que estamos haciendo nosotros mismos en nuestra gestión en, en, en los parques públicos, ya sea en el parque del bicentenario, acá mismo esta inversión millonaria que hemos hecho hoy con el alumbrado que se ha extendido hace un rato, que le va a dar seguridad a la gente que hoy sale del, del parque, que está en el parque, que todos los días lo ven, no pueden expresarse de la chuleta. Bien, hablaba de la consolidación de la pieza de lo regional, ¿a eso aspira ese y su objetivo, que esta pieza quede marcada ya como, como un emblema de la barriga? Mira, salvo por la venida de, del Indio de la otras de que yo pasé por Tancel y fue algo impresionante, la verdad que no, no hay nada, nada que movilice la cantidad de gente que movilice esta fiesta. Eh, a eso le sumamos los corzos, que son otro de los grandes eventos populares y gratuitos que tiene la ciudad, y la verdad que nos transformamos en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, del interior y de las ciudades medias de la provincia de Buenos Aires, que tal vez deje espectáculos que atraigan la cantidad de gente que atrae. Eh, usted cuando firmó el acta de convivencia con las instituciones hablaba de encontrarnos los olavarrientes como tales y uno vio en el transcurso del día que eso, eso, no hubo incidentes no hubo malestar, había gente con buen ánimo digo, esto también debe ser una satisfacción a la hora de ver el resultado de, de, de lo hecho y del trabajo realizado es ¿no? un trabajo muy, muy profesional del gobierno, de los funcionarios que hacen posible eso de la decisión política de hacerlo de tener los recursos para poder hacer la fiesta con la calidad con la que estamos trabajando de acá. Pero también lo dije los otros días, lo reitero, esta no es la fiesta de un gobierno, es la fiesta de la ciudad y felizmente nos encontramos los alabarrienses, jóvenes, viejos, eh, con mejor pasar económico, con peor situación económica, pasando un día feliz, encontrándonos todos, hablando como me pasó hoy, digamos, con, con el intendente. Eh, con la gente que estaba acá por todos lados, compartiendo un mate, charlando, compartiendo la comida del mediodía con las familias, la verdad que fue un día fantástico para la ciudad. Este que seguramente más tranquilo estaremos en balance. Le agradezco por el momento. Gracias a ustedes. el intendente posee